¿Qué pasa? ¡Muy buenas! Esto es... ...El Desván del Rock Y ya estamos aquí... ...los malvados rock and rolleros... ...para desempolvar... ...vinilos y CDs... ...que hace mucho tiempo que no escuchas... ...y enfrente de mí con mejor cara que el otro día como siempre, boke manejando la técnica Gabón, Gustioy, Gabón, Emi mejor cara y con mejor voz que algunos, también que la tuya Venga, bueno a todos, esto es el Svander Rock, como ha dicho Emi, también tenemos, como no, como a todos los viernes, a Espi. ¿Qué pasa, Gabón Espi? Buenas noches a todos. ¿Qué pasa, Espi? Pues nada, vamos a, a dar malas noticias para empezar hoy el día, bueno, sí. la noche mejor dicho, y nada, pues vamos a un poco con la sección del, del programa, ¿no? Y pues que esta semana ha sido bastante trágica, como bien dicho, pues ha muerto... Al principio de semana Alex Hilairo de Children of Bodon y hoy mismo, concretamente, esta mediodía, ha muerto Bonnie de Barricada. Sí, eso ha sido que nos ha, nos ha dejado nos ha dejado a todos, vamos. Pues helados, helados, nunca mejor dicho. Y nada, pues queríamos hacer en sí, este un... programa una especie de, pues de así... Sí, de... sí recuerdo, recuerdo, ¿no? De ellos y tal, pues porque son gente... Barricada, barricada es mucho, es mucho, es mucho aquí. Entonces, vamos, yo creo que son grandes pérdidas las dos... Y nada, no nos vamos a liar más y con las secciones que tenemos habitualmente, que por las traducciones, covers, siempre el recuerdo de los bares y bueno, pues eso, vamos a ir empezando ya un poquito. Música y como en su día le escuché a Cuchi Romero que no queda barricada, no quiere a su madre. Es verdad, es verdad. No una una pena con 58 años ya vaya algún tiempo fastidiado sí, y lleva un año con cáncer de laringe y, y se ha ido y el final pero se bueno, se ha ido. Lo Lo, lo que tienen los músicos Que aunque mueran siempre queda El recuerdo de sus obras ¿no? y... pues Su legado, la música, es lo que perdura Y Aparricada además que es una banda que, que ha sonado en todos los sitios Siempre fiestas, en bares Las letras se han cantado por todos los lados ¿no? Y, y no sé, ¿y qué mejor recuerdo Que, que empezar Con barricada, ¿no? ¿Por qué? Hoy sí, vamos a empezar con barricada, con Esta es una noche de rock and roll, un tema que daba también título a su primer disco, Allá por el 83. O sea, ¿quién no ha bailado, quién no ha gritado, quién no ha bebido, quién no se ha emborrachado, quién no ha... Bueno, no, que esto es Euskadi, no se... <risa> aquí no <risa> Con barricada, ¿no? Pues para todos ha sido un grupo mítico. O sea, tanto pa' jevis, pa punkis, pa esca, para punkies, pa' ska, pa' lo que sea, o sea, ha, tocado... ha estado en todas las fiestas, en todos los bares y a todas horas. Así que nuestro recuerdo a Bonnie y con Barry... Empezamos. Empezamos con esto que hicieron ya en el 83... ...cuantos recuerdos con estas canciones... ...y un saludo a toda la familia que nos hemos dicho... ...a toda la familia barricada ...desde técnicos, sus promotores... ...toda la gente que ha andado de Rodis... ...los chóferes que han estado durante años en gira... ...y para toda la gente... ...pero hay que seguir con el programa... ¿no? ...hay que sí. seguir para adelante... ...nosotros pa seguimos aquí... ...yo me estaba, estaba recordando también... Eh, ...tocaron aquí en Rentería con La Polla... ...en el año 84-85... ...y era este disco, era este disco... ...me acuerdo, joder... ...en, en, la, en la Plaza de la Música en, en Madalenas como no me acuerdo, que recuerdo me trae esta canción bueno, hay que seguir para la venga sí, bueno, y ahora vamos a tener otro especial mención pues para el guitarrista de Children of Bodom Alexi, Wacha y Lailo eh, pues nada, pues otra, también otra otra gran desgracia yo creo que posiblemente sea, si no el mejor guitarrista de su generación uno de los mejores con eh, una influencia brutal en el nacimiento de pues, del death medródico Y bueno, pues vamos a poner un temita del, del segundo álbum Silent Night, Bottle Night Seguimos adelante, esto, el fallecimiento de, de Bonnie también nos ha dejado un poco así y ya seguimos poniendo durante el resto de la noche algún te, algunos temillas más de, de barry Y la temática para hoy que teníamos era de ver un poco esos eh, componentes de grupos que han que han montado la las los, los grupos primeros y luego se han ido, ¿no? Y luego han seguido montando otras cosas, que pues a algunos les ha ido bien y a otros les ha ido no tan ¿no? Bueno, no, y otros también. han vuelto a casa por Navidad. Yo <risa> sí, sí, sí, también he vuelto a volver. O sea que, <risa> <risa> un poquito y, de todo. Eso es. Y en esa y en esa onda pues empezando por la primera formación, no la primera formación, pero la formación que me que más éxito tuvo con Deep Purple, que era la que estaba Ian Gillan a la voz, Richie Blackmore en la guitarra, Roger Glover al bajo, Ian Paice a la batería y Jon Lord al teclado, que fue la que más la que más éxito tuvo. Eh, se fue Ian Gillan con Roger Glover y, eh pero Ian Gilliam montó su propia banda. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que de, de lo que hizo, ¿no? A mí personalmente pues me gustaba más cómo lo hacía en Deep ¿no? Pero bueno, viene está viene a escuchar las cosas las cosas que ha hecho, ¿no? el primer disco me parece bastante interesante de Ian Gilan. Sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pero el programa de iba de eso, ¿no? Un pedazo de, de ver de, de gente, no solo cantantes, sino guitarristas sí, sí, o lo como... que sea que están en sus grupos míticos, que han, han conseguido la fama y eso luego es, pues bueno, como y cómo se han, han ido en fuera, solidario... ¿no? Sí, sí, pero bueno, si sí, luego luego pondremos Half también, ¿no? pero es un poco lo que de, lo, lo que decimos, no, al final Half ha vuelto a los Judas, ¿no? a estos sí. sus cosas me no, guste, bueno, no. ¿No guste o no. Me gusta no. Bueno, ya ha tenido muchos escarceos en diferentes <risa> esos grupillos que hemos dado y bueno, pues aguuerdo salir poco rápido. No, pero... Luego hablamos de ello. No nos liemos, no nos liemos. No nos no, no liemos, no liemo. no liemo. pero bueno, la idea es esa del, del programa de hoy, ¿no? Ver un poco la lo que ha hecho la gente fuera de, de sus de sus bandas originales, ¿no? Y bueno, y empezamos con Ian Gillan. Vamos a ver cómo se lo hizo por su cuenta. Living for the City de, de Yanguiland. ¿Qué te ha parecido, Espi? Bueno, muy justito, ¿no? No es lo que yo esperaba, pero bueno. Hombre, es una es una gran voz y nada que, que tenga un buen respaldo detrás de músicos, pues lo defiende bien, ¿no? Yo creo que es así, pero no, pero no solo este, sino muchos cantantes que son eh, técnicamente, eh, vocalmente muy buenos ya hacen buena la canción de por sí. Exacto, eso. eso pero eso. ves limitaciones. No, y sí, y las, luego pero, pero piensas, ¿y, pero qué... ¿Qué me aporta? O qué, si, si, me, si, si me llega adentro, ¿no? a mí por lo menos... Eso, yo no suelo me... decir en estos casos, si me tuviera que ir a una isla, ¿me lo llevaría? Pues no, no me llevaría este álbum. ¿No? Yo os lanzo un reto. Venga. De todas las canciones que hemos elegido para hoy, es decidir Cuándo ha sido mejor los artistas, cuando lo han dejado o con esta ah, colabora original. Ah, mira, pero es que eso esa es muy buena pregunta. No, podríamos empezar con Cosa de Anguila, le podemos empezar, bueno, con todas las que vamos a tener hoy. Sí, sí, sí. ¿Cuándo pero, nos han gustado más? ¿Cuando han estado en la formación original con sí, la que sí, se, se, sí. se han hecho famosos, han hecho giras o cuando lo han hecho luego en solitario? Eso eso está yo creo muy que bien. al final del programa un ratito vamos sí, sí, a comentar un poquito. Yo lo tengo claro porque bueno, ya lo No, no lo... pero todo en general, eh. No hablo, no hablo no No, no, yo tengo más o menos ya mi opinión forjada, pero bueno, luego la comentaremos. Bueno, pues venga, vamos a pasar. Vamos a ir a otro Otro grande, fallecido también en el año 86, que es Phil Lainott, de Thin Lizzy. Y a mí, bueno, bajista y, y cantante, pero también creador de canciones muy buenas, ¿no? Hizo dos discos en, en, en solitario. Uno como era Solo In, in Soho y luego de Phil Lainott Album. Y vamos a escuchar del, del Solo In Soho, eh, Kings Call. La llamada del rey It was a late night The night the king went down Everybody was crying See black like sadness hung around the town We went to the liquor store And I bought a bottle of wine at the the gym I played his records all night drinking for the close close friend Now some people say that they rain in rain and some people say nothing at all I say nothing Be believer in the dark is the night you can always hear the king call you can always hear the king call So they put them away in Memphis, 60 beneath the clay. Everybody was crying. Everybody said it was a plain gray day. Me, I went to the liquor store, and I bought another bottle of wine and another bottle of gin. I played his records all late and I got drunk all over again. Now, some people say that that ain't right, that ain't right. Some people say nothing at all, but even in the darkest of night, you can always hear the key call. You can always hear the key. King's Call, como ha dicho Emi, la llamada del rey. Y exactamente, es una esta canción es un homenaje a Elvis Presley. ¡Ah! Y si algunos <risa> os ha parecido otro tipo de grupo, es que el guitarrista aquí con Finlay Not era Mark Knopfler. Sí, tenían, sí colab colaboraron en, en, lo, en los dos discos. Se <risa> sí, que tenían buenas amistades y lo mismo que Gary Moore también co eh, colaboró en, en discos de Gary Moore. Tenían ahí un buen rollo esta gente claro, no Gary Moore con él. Sí, exacto, sí, sí, sí, sí, pero bueno, cuando luego Gary Moore también eh, se, se puso por su cuenta también Phil Lynott colaboró eh, Out in the Fields, eh, ahí, ahí ahí la canta también con con Phil Lynott. Sí, y luego ya pues nada, bajaron un poquito y hasta un tema suyo que hicieron una versión de Corps, esto Phil Lynott ya en solitario. Nada, lo, lo no, que y no pasa nada más. Pero lo que pasa que lo que has dicho tú también tienes razón, eh, a ver que si la banda o en solitario, lo pasa que Si, por ejemplo, si se va el cantante es como si se llevara muchas veces el alma del, del grupo, ¿no? ¿Cuándo es el... ah, Depende que, de la importancia es... que haya tenido en el grupo, Oye, el peso. Es que no se... siempre, no siempre. Pero bueno, pero loco. sí que es verdad que se queda mucho. Ahora Yo Spi lo... nos va a hablar porque con el siguiente grupo, sí, sí, este sí. tenía peso en el grupo también y no era el cantante. Exacto, bueno. sí, sí. Venga, Spi, cuéntanos qué viene ahora. Fue el cantante. Pero bueno, sí, también es verdad. <risa> Al principio. <risa> bueno, pues... <risa> Vamos a empezar un poquito así, medio en serio, medio en broma. Pues nada, es, es un temita aquí de de Gamarray y bueno, Gamarray pues bueno, eh, se empezó pues porque Kai Hansen se realmente pues bueno, diferencia como siempre se suele decir vulgarmente musicales con con los miembros de Halloween y montó montó Gamarray. Y bueno, pues creyendo que el otro, lo que estaban haciendo, pues era bastante más más suavecito de lo que... De lo que buscaba. quería hacer él. Eso es. Y bueno, la verdad que tiene una discografía amplia y, y casualidad, es un poco gracioso el tema, pero cogió a Ralph Schiffer y Ralph Schiffer había hecho las pruebas para, para cantar en Judas cuando Halford se fue. Y bueno, pues bueno no le cogieron, vamos a decirlo así. Entonces se juntó. Y nada... Pues monta, monta esta banda y la verdad que suena, suena muy potente para los puristas de Halloween. Tiene escarceos más con el power metal, no sino tan fuerte como el primer disco de Halloween, pero la verdad que la gente le, les gusta un montón. Y hoy vamos a poner, esto es una, un poco una cover, que parecerá graciosa, pero es así, es, realmente es así. es una Hace una versión de los Pets of Boys. Miedo me da. It's oye scene. Oye, podríamos la, la canción de Halloween, eh? En vez de Gamma Rai, ¿eh? Que nah. Re retrocedemos. <risa> nah, nah, nah. nah. Pero tiene una discografía impresionante. De verdad, os lo digo. Vale, pues, pues escuchamos venga. a los Pet Shop Boys. Nos, nos tocaba versión. <risa> Joder, Espi, ¿no te parece que a Boque se le va la olla mandándonos a las pirámides a desenterrar vinilos? Emi, calla y sigue picando, que si no, no terminamos nunca. El desván del rock. Hostia de no, gaweko amare tatig, gaweer di arte. Bueno, eh, y después de esta estupenda versión y curiosa versión, la verdad que cualquier temita le pones un doble bombo y una distorsión y, y suena bien, ¿eh? Y suena bien. Yo creo que es la mejor que la original. Por, <risa> Hombre, por eso la he traído. Por supuesto. Por Yo supuesto. puedo decir, no he con ninguna de las dos. Yo <risa> sí, tampoco, ¿eh? Hombre, aquí en este lado del cristal sí me está moviendo la cabeza, ¿eh? <risa> bueno, diez y media pasadas. Bueno, ya pasaditas, 11 25. ¿Qué pasa a estas horas? Que tenemos que recordar, tenemos que recordar a los bares que los están abiertos a medio gas solamente y pero desde el Desván empezamos otra vez otra campaña para que los abran del, del todo a todas horas y podamos estar allí metidos tropecientos mil, ahí todos arrimados. Las ratas del Desván ya se están moviendo y están urgando ahí debajo de las persianas de, lo... de los bares para que los abran más horas. <risa> y... y vamos a recordar a sí. la que a relar Eh, al Reina eh, Al Reina Al Gamón XIV Y el otro y a, día se nos unió también el Kerala El Kerala también Que es un barroquero Donde lo, donde los haya también Y también, mira, hoy un saludito para la gente Que cena en familia Como con su hijo Y está escuchando la radio Y para ese tipo de personas también Sí, que se juntan hey, yo Nos hemos enterado que hay gente que que se junta en casa para oírnos y todo, ¿eh? Ya hasta nos escuchan. <risa> ya hasta <está>, nos escuchan. <risa> ya tienen mérito. <risa> <risa> Muchas gracias a todos y a todos, de verdad. Bueno, y para los bares, pues hoy no puede ser otro tema, un bar que ha son una, perdón, una canción que ha sonado en todos los bares. Todos los bares y cómo no, no, hoy tiene que ser un tema de barricada. Sí, señor. Venga, no esperamos nada más, ¿no? Con todos mirando. los me han hablado 3 y 5 es su edad yo me temo que estoy borracho ella sabe a lo que va es su casa otro beso en la cama alzo más otro ruido en Ahora Bonnie, barricada. Bueno, pues nada, ya la vamos a ir, mira, con una banda, con una banda alemana se llama Sinner y bueno, él se juntó junto con Ralf Siefel cuando Ralf Siefel dejó Gamma Rai, eh montaron Primalfier. Y bueno, pues vamos a poner una canción de de Sinner, de su eh, bueno, de su época no, es de, pues del 82 y tal el el grupo pero vamos a poner el disco nuevo y una canción que va un poco acorde con el tema de los bares que se llama Fiesta y Copas. ¡Ay, ay, ay! ¡Fiesta y Copas! Pero si son alemanes, como que Fiesta y Copas? ¿Qué, ¿Cómo pero, pronuncia en el alemán esto? Pues, ¡Cuando por, viene a Mallorca! Porque vi, vi, vive mucho tiempo en España, entonces es más iner y bueno, pues le gusta mucho el temita este y alguna palabra que te habrá aprendido, digo yo. Sí, bye, y de euskera. ¡Bye, gaupasa y calimocho! Bueno, ponla. ¡Ja, ja, Shake the devil and rock us Romeo will rip this place We're going round and round Noche la copas Shake the devil can stop us And yesterday's just history We're going round We live The world's standing still in for the kill waiting for the thrill Fiesta y copas Shake the devil and rock us Roll me along with this place we going round and round No te Shake the devil can stop us Day's just is do going right. the devil and rock us Romeo will rip this place we going round and round Notre d'Aquobas Shit, the devil can stop us And yesterday's just history, we're going round and Buenísimo, Espi. Buenísimo tema, tío. Y te iba a decir, está no hace falta que otro ya la traigas traducida. No, no, no. La gente sí ha puesto un poco la oreja al alemán. <risa> y ah. además, es lo que queremos, que hagan los bares para noche de copas, fiesta y copas. Exactamente. Y otra noche y otra copa más. Sí, bueno, señor. Qué aparte, ganas tenemos, qué ganas aparte, tenemos. Aparte de las letras, la canción estaba bien. Esas muy dobles, bien. Esas dobles guitarras, muy esos bien. slides, o sea, que se escuchado. Pues y... mira que tiene este hombre discos y discos. pero pues igual Tiene una burrada, igual 14 discos. O sea, es una pasada Lo que pasa es que se ha juntado con Ralf Schiffer Y, y ha montado Primo Alfier Tiene un poquito aparcado Su rollo singer, ¿no? Pero bueno, ha sacado ese disco que Este tema que viene del último disco Es el 19 Y a mí personalmente me ha gustado mucho Pues sí, señor Sí, señor Por pues fiesta bien. copas de Para el Reina Para el Kerala Para la Aker Y para, para nosotros la... Bueno, y para nosotros Y para 14 Y para que los abran Y vuelvan otra vez Todo esto a la normalidad Y podamos disfrutar Y, y vivir como vivíamos antes Bueno, seguimos para adelante, seguimos con con esa gente que se ha marchado de, de los de los grupos, ha hecho su carrera aparte y bueno, pues a algunos les ha ido mejor y a otros les ha ido les ha ido peor. Ernesto no es el caso, pero bueno. Es, bueno, el siguiente estuvo pues en Manhal. Luego hablaremos, por eso <risa> os he hoy el reto. Este estuvo en Manhal. Eh, de Billy ah, claro. Rod, eh, es claro, es lo que comentamos, ¿no? También es que era es que era la voz, era era era la ya, voz. La pero, eh. pero Manhal era guitarra, bueno, mucho guitarra, las canciones Sí, sí, sí, sí, sí pero era macho no. man. No, o sea, más, exacto, más exacto, exacto, exacto, exacto Bueno, tampoco tenía una gran voz, pero bueno La verdad que la... Pero sabía la... utilizarla muy bien, eh Hombre, también las, las canciones eran simples Las cosas como son, lo pasa que Van Halen el... sí, Yo estoy de acuerdo con Boque Que ahí El gran descubrimiento fue la guitarra, está claro sí, sí, Y además sí, descubrió sí. pues eh, Sonidos, la eh, forma de tocar El tamping y todo eso mm. Creo Van Halen, Eddie Van Halen, entonces Pero este era, sí que la verdad que en su momento pues yo creo que era la, la imagen, digamos la, la imagen, imagen en la, la que imagen. se fijaba la gente, ¿no? Sí, sí, esto también cuando cuando cuando se marchó de, de Van Halen y se puso por su cuenta, también tenía un programa de televisión, ¿no? Muy en rollo californiano, de, de chicas, de él allí en un sofá. En clan, rubios, y, es, y, es, y, es, y con eso. los pelos cardaus. Eso, es, pues eso. Pues esto lo que vamos a escuchar es lo que hizo en solitario, como David Lee Roth. rollo California, ¿no? Esto sí que... Nada más. La voz es inconfundible, ¿no? La de, la de este hombre. Esto no es lo hizo David Lee y, sin Van Halen, pero es que luego estaba con Steve Bale. Claro, Hasta sí, que sí. luego Steve Bale también se fue en solitario. Sí, sí, sí, o sea, sí, sí, aquí sí. estamos hilando las cosas. Y Steve Bale ha estado en, en mil proyectos. O sea que... Como bueno, en el, ¿Ha estado en el siguiente? También. Pues eso. Sí, pues mira, eh, lo que vamos a comentar ahora. Eh, Graham Bonnet de Michael es de de Rainbow el Don To discazo con Michael Senger, eh, La Laser Attack y luego se puso por su cuenta y hizo el proyecto de Alcatraz con Ingusting y bueno, a mí personalmente sí me gusta, sí me gusta la voz que tiene este hombre. Era muy más eh, lo, lo mismo en Rainbow que que Michael Senger Eh, caracterizaba eso eso esos esos discos no una, tiene una voz muy muy particular mí es muy muy muy personal muy característico de sí sí sí sí eh, es una voz que dura muy poco porque ahora una voz muy cascada no ya la, la tenía cascada cuando era joven yo ahora lo que he visto en últimamente viendo haciendo un poco preparando el programa Joder, que está muy, muy cascadilla el hombre ¿eh? yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo Yo le he visto con Michael Senger Group, o sea, todo el Fest en Pamplona con los tres cantantes y para mí era el que mejor estaba de voz. Joder, pues. Para mí el que mejor y era el más mayor. Sí, sí, sí, sí, que, que nació en el año 47, o sea, que este tiene ya sus, sus años, un tío muy elegante, más día más un clowner, ¿no? Por la 73. Por la... Me, <risa> veía que no lo calculabais. <risa> no, yo porque Bonesco también el del año del año 47. Yo sé que era muy mayor sí, Pero un tío muy elegante siempre ¿eh? Siempre va no. repeinado para atrás exacto. Con sus gafas de espejo de policía americano exacto, exacto, Y siempre su corbatita Y la camisa blanca si sí, nunca ha cambiado, es verdad Bueno, vamos con Graham bonnet Con el proyecto de Alcatraz Y el tema Jet to Jet Si hemos estado hablando de guitarristas eh, Mastin, en este discazo Los dos primeros estuvo con Alcatraz, ¿no? Sí. Y, bueno es que también Graham Bone sabía rodearse, ¿no? Venía de dos guitarristas Como Richie Blackburn y como michael Senker Y un proyecto que se pone por su cuenta Mastin No va a coger a cualquiera, ¿no? Y Mastin, vamos, lo borda, lo borda. Lo sí. que pasa Mastin se cansó enseguida, ¿no? Debe tener un carácter muy fuerte este hombre, ¿no? Pues eh, <risa> duró un año y pico, ¿eh? En la banda. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que ahora vamos a, a unirlo con Mastin? <risa> <risa> me, me está dando una idea. Para hacer un programa de canciones atadas una con otra. No, no seremos capaces. Os lanzo el reto. Esto ha sido sin querer, ¿eh? Ha salido sin querer. <risa> os lanzo un reto. De hacer todo un programa atando una canción con otra... Con la temática que sea, con la que queráis. Nos apuntamos rápido. Nos apuntamos rápido. Danos tiempo. No, no ya, ya, ya lo anunciaremos también de, ya pero, en el Facebook, pero, por el WhatsApp y por todas las redes pero sociales. Pero es una, si una idea no. muy buena. Unir 15 15 canciones que tengan el, algún ¿Algo, componente algo, o algo. Una o alguna, que, te, que tenga un, un exo ¿no? de unión, ¿no? Con la una, anterior una, o con la siguiente. Un exo de unión. Algo que le Hombre, una. no vale... Joder, este grupo que es de Europa lo junto con Rock de Europa, ¿no? Eso no vale. ¡Ja, <ríe> ja, Sí, a los dos les gusta las cervezas, y no, eso tampoco, no, pues, pero... Pues ya lo hemos anunciado. <risa> ya está, sí, y sí, la, sí. Y el siguiente tema también, bueno, el siguiente... Bueno, Igui bueno... Mastin, con su Rising 4. ¿Me dejáis decir una pequeñita cosa? Sí, sí, sí, claro. ¡Pero si no he callado! ¡Si no he callado! pero <risa> bueno, algo tengo que decir siempre, si no... <risa> sí, hagamos buenas noches, venga, sí. acaba. Bueno, decir que antes de iwin Bustin, antes de estar en Alcatraz, pues eh, se montó, estuvo en una banda llamada Steeler, una banda americana, así, ja, rockera... Bueno, que tampoco paso sin pena ni gloria Tampoco una banda espectal, espectacular Precisamente Y como anécdota En Alcatraz estuvo una semana El difunto batería de Iron Maiden Clip Bar meca cago la leche ostras. Y después de irse Ewing Mastin Estuvo dos años Steve Bay O sea, a él lo hemos Pero, enlazado todo O sea, si los hemos escuchado a Steve Bay hace poco <risa> Con Devil y Rod <risa> Y ahora Ewing Mastin con Alcatraz Y ahora Ewing Mastin solo No Bueno, no, hemos escuchado Alcatraz <risa> cuando estuvo, y muy más sin sí, quiero decir, ya lo escuchamos Rising Force con Joey Turner a la voz. Con Joey Turner que lo unimos también a Rainbow, que también que cuando cuando cuando se marchó Graham Bonnet, entró Joey Lindner en, en Rainbow. Ese es el disco Odyssey del 88. <risa> yo, yo creo que os habéis tomado algo del 88 <risa> ya estáis dando vueltas <risa> al mismo círculo y terceros álbumes hoy. ¿no? <risa> <risa> bueno, dale, dale, calla. Venga, Venga, dale. Vamos con la guitarra de Lingui. Yeah. Vida es una batalla dura y real, nadie puede ayudarte, nunca te curarás, nadie te escucha, todo salió mal, caminas a ningún lado sin retorno, tumbado en la carretera, un mal que sale de dentro, sigues peleando en el calor del acero, no hay mañana ni segundas oportunidades, nadie espera nada de ti tienes que montarte lo duro, lo sientes en tu corazón, nunca te rindes, está huyendo, nunca pararás, agárrate a lo que tienes, cuando nadie te ayude, está huyendo, sigue esperando una segunda oportunidad. Bueno, y hemos leído una hemos hecho la traducción de la diosa alemana de Doro, ¿no? De Warlock, que eso también no se sabe si eh, se fue de Warlock o fueron los de Warlock los de los componentes de Warlock que la dejaron sola y al final tuvo le que fiero, le hicieron una guarra, <risa> guarlada, una guarlada, una guarrerita, como dicen chiquito. Así que, bueno, y sigue, no, sigue Doro, sigue ahí dando leña, sí, Sigue sí, al sí, pie sí. del Joder. cañón. Sí, sí. Tiene un montón de discos en solitario Y, y un bueno, montón es que, de años También, pero parece igual, sí, pero es como Jordi Hurtado Parece <risa> que no cambian Que pueden pasar los años por ellos, pero siguen sí, el estando sí, No, sí. la verdad que todavía no muy maja, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, y ahora vamos con el, lo que hemos dicho aquí El, el trío de Reyes, ¿no? Ahora vamos con, joder, con tres cantantes míticos De tres bandas importantes Que fueron, se marcharon Algunos han vuelto Otro, este este no. quién es, don Juan Carlos. <risa> <risa> ese, ese va a volver, hijo puta. Bueno, empezamos con, con Halford. ¿Sí? Eh, Rob, Rob, Halford, Rob Halford, ¿qué vamos a decir de él? Es verdad, joder, de los Judas, fundador desde el principio, en los reyes del metal, yo qué sé. Pues les dejo, pues, pues les dejo, así, ah, por la puta cara. Yo, yo estaba harto un poquito y quería hacer cambios en su vida personal y luego también en el aspecto musical. Hubo un salto si me dejáis decir, para mí demasiado fuerte entre el Painkiller y, y así. Es que el venían... De ahí venían. Eh, Uf, y los caña, dos discos eh. con Reaper Owens son un salto muy grande, que es lo más parecido que a un proyecto que hoy no vamos a tocar, pero es uno de los proyectos de Halford, como que se llama Fight, uh -huh. y... Es muy en la línea eso, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que hay un salto muy gordo, muy gordo. Y en cambio, en este proyecto que vamos a poner esta noche, esta canción de Halford, es lo más parecido o siguiente que podía haber tocado con Judas, después ¿no? de Pine Killer, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí Yo creo que es el salto más equitativo, más lineal. Pero bueno, y... es lo que decimos, este hombre se llevó la voz de Judas y, y, se, y se llevó también parte de, parte de, parte de Judas, ¿no? Es que el, la Hombre, voz. Es que comparar eh, a cualquiera con Halford eh, en Judas, no vamos a estar hablando en Judas es como como se su decir vulgarmente, comparar a Dios con los gitanos es que siempre las comparaciones van a ser odiosas. Entonces Halford van a decir, nadie, nadie va a decir, es que como Halford no hay otro, no hay otro, nadie puede sustituir Es nadie. que Judas sin Halford no es Judas. No, no, no, como Milbanda vas a ser, va a ser la voz, claro, eso es. La pasa que lo ha he hecho proyectitos y luego el, el proyecto Chu Industrial y cosas de esas Pues que... Más complicadas, no, ¿no? raro, muy raro. Muy raro. Muy raro. Bueno, vamos a ir el Resurrección de, de Halford, que temón, es... Temón. Que es caña, que es caña. Caña, caña. Temón. Pues, no se puede decir, es que... es Sin palabras, por ejemplo. <ríe> la voz del Hartford es... Inconfundible. Es inconfundible. Mira, lo que es pasa es que en este proyecto sí que las guitarras es Judas. O sea, sí, sí, ¡Ah! es, es que han hecho mucho Judas. Es la continuación de Painkiller, como os he dicho yo, para <ríe> mi gusto, vamos. Bueno, ahora vamos con el segundo rey, que sería Bruce, y su marcha de, y su marcha infanta, de los Maiden. La infanta, la infanta. Pero mira, joder, se fue Paul y yo soy un gran admirador de, de, de Paul Diano con los primeros discos, Lo, me, me, lo he dicho muchas veces que yo prefiero ello que sea el killers o el running free cantados por poldianiano que, que por Dickinson pero eh, se marchó pordianiano y bueno pues no pasó nada pero se marchó Bruce hoy parecía que venía la segunda la tercera guerra mundial vamos Pues para mí ha sido lo peor. Volver, volver a venir y volver a sacar los últimos discos, son malísimos. No, no, pues no. No, no, no. Ya sé que hay mucho detractor por ahí que me van a matar, pero bueno. Te, te voy a bajar el micro, te voy a bajar el micro. No. Los últimos discos, por favor. Hombre, tampoco es que, No, no, pero bueno, que pero que que se fuera Bruce, cuando se fue, hizo mucho daño a Maiden. Sí hizo mucho daño. Hizo sí mucho hizo daño, a a daño sí, sí, sí. Blaze sí que era un grande. No, no. Los... O sea, mira, estamos... El de Paul Diano, el de Bruce y de Blair, vamos. <risa> no, no, no, no nos vamos a poner no de acuerdo lo de Blaze, los tres ni en nada. Pero que lo único que digo ya hablando en serio es... La gente que es fanática de Bruce Dickinson un poquito... Y lo digo muy en serio, un poquito de respeto. Habléis porque creo que todo cantante tiene que tener un respeto. Y para mí, personalmente, los discos, las composiciones son de Harris. La mayoría... Son buenos temas lo que pasa que bajaron el sonido de las guitarras y todo. lo claro, que no llegaba el Fal hombre. No, no, tú ya sabes que tenías otros candidatos. Uno de ellos era Ralf Sigher que había hecho también. Y no existe y varios candidatos muy buenos, el de Vanpe bueno, mucha gente había cogido buenas de buenos de buenas bandas, pero quisieron coger a un cantante británico y eligiste a ese, al cantante de Volsvayne, su banda era Volsvayne y Pues bueno, pues ahí tenéis lo que es esto, pero no le echéis la culpa ¿eh? a él. Ya, ya, ya, ya, No, no, no, pues vamos a echar la culpa a Bruce que de, que se dejar Maiden hizo lo que vamos a escuchar ahora. Venga, vamos a vamos a escuchar cómo se lo hizo Bruce en solitario. El Road to Hell, la o sea, carretera al infierno, Exacto. que menudo de llevamos el Sí, no sé menudo. Si, no sé si <risa> está transitada, está sí, transitada. Porque entre el Highway to Hell o Easterway to Heaven no sabemos qué camino. <risa> ¿A ¿Dónde va pillar. la gente? ¿A dónde va la gente? Bueno, Bruce cuando dejó Maiden con Road to Hell una voz. Su voz. Es su voz. Es su voz. Y bueno, él, aparte como persona, joe, piloto de avión, historiador, yo qué sé, es que es un es tío gris, que hace mogollón de hace cosas. Grima, ¿eh? Es grima olímpico. Es, es grima también. Sí, sí, sí, es un es un máquina el gurús. Tuvo además también un cáncer de lengua, salió de él. Uh -huh. Todo, vamos, eh, un máquina. Él, cuando le vimos en Madrid hace tres años, seguían al pie del cañón los Maiden y Yo soy muy, soy muy fanático de los Maiden. No pone no pone Bueno, vamos con el tercer rey. También que se marchó de una banda grande. ¡Qué sudo! Es Aquí Espy es un gran aficionado de Udo. Lo admira mucho. Se ha visto miles de veces. miles de veces. Es que no puedo aguantar. Es, es que es una persona que lo da todo en el escenario. Conciertos de dos horas y pico. El tío hecho polvo, medio sudando. Pero es que todo y la gente le pedía más y el tío más. Y es que y lo bueno es que viendo a los teloneros, el último concierto que le vi en Bilbao, tío subido arriba en la Santana y viendo a los teloneros y el tío apa, ahí, con su cubatita y tal apoyado ahí, pero viendo a, sí, a sí. las bandas que llevaban ¿no? otros que dicen, no, aquí estoy yo. Que que estrés, sería Red Bull sí. lo que me <risa> No creo yo que fuera Red Bull, pero bueno, no creo. Bueno, pues Sudo también, sí, que se la ha montado muy bien, ha, ha hecho una carrera muy importante por su cuenta, sigue sigue funcionando. Aquí hemos puesto, además, lo último que ha hecho ahora durante el confinamiento, un tema, además, muy comprometido con la, con la naturaleza y con medio ambiente, la contaminación, sí, sí. el medio ambiente y todo esto. Muy bien. Así que, venga, vamos con Udo, de Why What? They won't work, una canción... Vale, so tú sí que, que sabes decirlo, bueno, vale. No, no, pero estoy <risa> llevando un poquito sobre la canción, pues que, que critica un poco el politiqueo que hay a nivel mundial, de que, al final... Las guerras, eso, le generan Dinerito, dinerito a los países a Algunos a los países ricos, sí Jodiendo a los pobres, y de eso hablaba Y eh, por eso metió también las voces de, de unos niños al final son como diciendo Los perdedores de De, de, todo. de, de, de todas estas guerras, pierden ellos Sí, señor. sí del primer, es del primer disco el primer pronto, Nada sí. más dejar a Hizo esto evita de uno de, para mí, de uno de mis preferidos dentro del... Que sería el cuarto rey, ¿no? Bueno, no sé si yo decir el cuarto rey, pero sí el rey del de lo tétrico, de lo tétrico. Pues nada, ¿qué decir de Mr. King Diamond? Pues King Diamond formó... Lexi Fulfate. Lexi Fulfate, con un guitarrista llamado Michael Denner, y bueno, pues estuvo estuvieron juntitos durante... Bueno, se forman en 81 años. Y en el 85, King Diamond tuvo, pues, como se suele decir vulgarmente, normalmente desavenencias entre ellos musicales, y montó King Diamond. Mercyful Face fue funcionando hasta el 99, más o menos, hubo ciertos parones, y luego ha habido pues, como un tiempo parados. Y bueno, pues ¿Se ha tocado al, alguna vez para hacer alguna chorradilla. Hace alguna chorradilla y bueno, y alternando un poco Quindayamon, pero Quindayamon también lleva bastante tiempo sin montar ningún disco, alguna colaboración con alguna banda, pero poco tiene, poco tiene últimamente. Lo que pasa que es que tiene los discos que tiene son increíbles. Ahora, yo a mí lo que más me flipó en un concierto de Quindayamon, que fue aquí en el polideportivo de Hosti, que utiliza mucha magia, mucho teatro, mucho no sé qué, o se ha jugado mucho con Con el teatro, con la magia, eh, apareció una persona, eh, se iba sin cuerpo, es más, terminó el concierto, salió un ataúd, se metió él y le prendieron fuego y cuando abren el ataúd y se, caen, se cae todo el ataúd, aparece un esqueleto con su micro, que llevaba una cruz de huesos. Sí, de huesos sí, sí. Y era, durante todo el concierto, magia, eh, no, magia, magia con fuego, eh, aparecía una una persona llevando como una camilla, le metían un hachazo y seguían las piernas andando, era mucho espectáculo, mucho espectáculo. Sí, sí, sí. Yo, sí. yo lo vi en la sala Yam y era el espectáculo de poner las vallas del cementerio fue cuando la trilogía de pues de En Esto esto y, fue con Dem. Aquí estaba montada la casa. Y pues con la silla de ruedas, toda la locura le tira, a la otra. Bueno, es que un espectáculo vamos. O sea, muy teatral siempre estuvo en directo, ¿no? Teatral, aunque la han acusado de, de rollo de black metalero, satánico Exacto. y tal. Más bien aquí fuera espectáculo y Y nada más que espectáculo teatral. En Merciful Fate dicen que las letras pueden ser más satánicas. Yo no me lo creo tampoco. tampoco Me he puesto a traducirlas personalmente. Yo soy de música, me gusta la música o no me gusta, nada más. Sí que hizo, fue lo que estábamos comentando fuera de micros, ¿no? Sí, una sí. trilogía con tres discos, con Dell. Dem. Abigail, primero Abigail, él, luego Dem. Y, y Conspiracy. luego ¿no? es pues Como una trilogía de la Guerra de las Galaxias. Eh, las canciones terror. tienen unión durante los tres discos. Sí, sí, es como una película de terror en heavy metal. Y bueno, del de ahí vamos a echar una cancióncita del este del de ¿De King Sí, de Kindyamon. La llamada eso Sleeping, Sleeping Night, Nights. Nights, o sea, las noches sin poder dormir. Yo lo que viene ahora no lo presento, bueno. yo tampoco, <risa> las pandas de cabrones, nada, si pues la presento hoy con mucha honra. Pues nada, vamos a poner... Honra para aquí. ¿Para ti para qué? ¿Será para él? ¿O, o para el grupo, ese o que viene? O Joder, con mucha honra. Decir, yo no la presento, no la presento. Venga, que... rapito, que nos quedamos sin tiempo. Pues cogemos otra hora, ya está. Bueno, pues oye, pues, seguro no hay, Sí, sombra. pero ya, pero para verano, ¿eh? Que ya salir de aquí a la una de la madrugada tiene que hacer un frío de la leche. Pues sí que es verdad Me venga. han dicho, perdona, que hay unos pingüinos ahí Acojonados en la esquina con un abrigo Venga, a lo que vamos, venga, vamos A dar calor a la gente Pues nada vamos, Voy a hacer un resumen rápido porque como dice, como que, Pues nada, mira de, Del disco Después de terminar eh, En Europe eh, de, de, de, de, a ver, Si es que completamos y no nos lo acabamos Después del disco de Final Countdown, el guitarrista John Noron ...deja la banda por desavenencias musicales... ...porque le parecía muy light... ¡No me parece lógico! Se, se dio cuenta que de dónde se había metido... ¡Me vais a dejarte! De... <risa> sí, venga, sigue, por favor... Y nada... Emi, pues, nos, queda, pues, vale. Vale, que nos quedan cuatro... Nos quedan <risa> seis temas... No, no van a entrar todos los temas... ¿vale? No, al final no, ya verás tú... Y pues... Eh, pues no, le, no le convence el sonido que está girando la banda... Y entonces pues me dice... Bueno, pues voy a montar mi propia banda... Y nada, se coge a Goran Edman... ...pedazo de vocalista que también toca con Iggy Mustang para hilar fino y nada, pues el mmm, primer disco una el tema vamos a poner el tema Back on the Streets del álbum de pues, eso, de 1987. John Norum Me parece que tuvo las desavenencias con Europe y, <risa> y logró hacer esto Y vamos a seguir Con una, otra, antes hemos escuchado Adoro, otra de las diosas del metal Con Litafor Que bueno, formó parte de la Runaways Y la verdad es que mucho nombre, mucho nombre Mucho nombre, Litafor, Litafor, Litafor Pero tampoco es que haya hecho demasiadas no, cosas en su la vida la verdad que tampoco Tuvo las Runaways, pero eso fueron cuatro años Y luego, como Lita Ha hecho cuatro temas la verdad que ha sido tiene mucho nombre como Lita pero no es que haya hecho muchas canciones y no, hombre, hace mucho tiempo porque no se le oye hacer composiciones festivales ni nada no. así sí, como, pero... Yo, como Joan Jett sí ha estado más de gira y ha estado más sí, metida tampoco ¿no? Tamp tampoco ha creado muchas cosas Joan Jett ¿no? ni, pero ni Lita pero fuera hace tiempo que no hace gran cosa algún dueto ¿con quién hizo? ¿conocí o con quién fue? ¿La sí, la conocí mejor? tiene una conocí, ¿no? Sí, una, una baladita la tiene conocido. Los dos más. con el pelo cardón. Ves el videoclip y no sabes quién es <risa> socio y quién es lita. Está ocio con el pelo cardón, como llevaba antes. Y, Hombre, y no, ahí, no, tío, de tío, rubio. Sí, back on ¿Cómo se llama esa canción? Close my eyes forever. ¿eh? Close <risa> my eyes forever. Oh, qué mala canto. Bueno, pues, por... esos, esos cubitos van a convertir en agua. Ya bueno, pues mejor que la escuchemos a ella con Playing sí. with Fire. que era de agonist no, no, no, no, no, no. y de agonist? ¿Sí? Anita Jarroquera a tope. Estamos aquí vacilándonos unos a otros. Que si muy flojo, que si muy esto, pero bueno. Eh... Vamos, yo he oído hasta la palabra pop. <risa> bueno, era pop rock, pero bueno, no sé. Hard rock, rock. La Anita Bueno, aceptaré barco esta vez. Ahora vamos, ahora sí que vamos a, a subir. Nos arriba y con los con los Tancar y tengo mucha curiosidad por esta canción que ha traído Espi de una versión de los Maiden del Prisioner Buah. Joder, tengo unas ganas de oírla de la leche, porque los tancas son son cañeros y el temazo lo vale. El Prisioner, vamos, que se puede hablar de, del número a la bestia, de los claro, Maiden, del 83 de... y lo cierto es que esta canción han estado un buen año sin tocarla en directo, los Maiden. Y las últimas los últimos 4 o 5 años la han metido en su repertorio. Y la temazo, verdad es que es, es, que, es, que, es que es un temazo. Es, un es temazo. que lo viejo Iron Maiden es buenísimo. Es el número de la bestia se puede hacer solamente giras con el número de la bestia. Y metes alguna de las antiguas y, y estás <risa> no. en las dos horitas. ¿eh? Sí, si sí, sí. no pongas ninguno de los tres últimos. <risa> eh, en parte tiene razón. <risa> bueno, vamos vamos la con Tancar. Vamos con Tancar que tengo tengo muchas ganas de oír esta, esta pues versión. Venga, a ver si os gusta. Going all the way what nature's beast Do what I want I'll do else I please Run Fight To breathe It's tough Now you see me Now you don't Break the walls I'm coming out not a prisoner Eye, I will defy You'll be afraid When I call out your name Run Fight To breathe It's gonna be tough Now you see me Now you don't Break the walls I'm coming out Not a prisoner I'm a free man And my blood Oh, now don't care where the past was I know where I'm going I'm not a number, I'm a free man Live my life where I want to you better scratch me from your black book Cause I run ready to work impresionante, ¿eh? Ahí hemos estábamos aquí, eh, los que tienen melenas movían las melenas, los que no tenemos pues movíamos también la cabeza, pero bueno. muy buena versión, ¿eh, Spi? muy muy buena, tío. cañera, la voz Eh, llevando los tonos, un son un poquito más bajos, si ya acaso pero pero las guitarras machacando muy muy bien, eh, muy bien. Pero, pero también hay que decir que la original es muy buena. Hombre, ¿No hombre, claro, está fastidiado, del vino se puede hacer vinagre, pero el vinagre no pues hace Pero vino. también es eh, también es más fácil cargártela, eh, Hay que, gente o sea, que la jode. Vale, muchas cosas, sí, sí, vamos, cosa, de versiones. Cuando una cosa es muy buena y joder, y no y no la adaptas bien, te la cargas enseguida y, y, y está súper está muy bien hecha, más llevada a los cortes, todo todo todo, todo perfecto. Bueno, nos quedan seis minutitos ya para ir acabando el programa eta beti buscar algo a betibatekin. Eta gaur nola va sin Hoy vamos a poneros una canción de barricada cantando en euskera para ir terminando el programa cosa que no creo que lo hayáis escuchado. So en nine put the chimney to the core to dance in the street no da fisura escena no no dance so en nine sa Y con las notas del Doctor Doctor Nos vamos a ir despidiendo hoy A ver, la pregunta que os he empezado a echar antes el programa ¿Qué era mejor? ¿Grupos solistas con el grupo? ¿O lo que han hecho solidario? Javier Yo, yo me quedo con los grupos Yo me quedo con los grupos Yo me quedo con los grupos eh, eh, Sí, con matices Yo he visto que han sido mejor las cosas originales ¿Sí? Que cuando se han ido ya han querido hacer algo... Experimental Porque llevan años cansados Porque quieren hacer algo nuevo Por las exclusas que pongan Particularmente No me han gustado Ni el disco de Halford Me parece una burrada Mejor sí, que el último lo... que, que hizo que sí, sí, sí Pero al final Luego ha vuelto A la madre, ¿no? Udo Uno de vuestros eh, pilares uno, Como habéis dicho hombre, Mira, y, no, y nos me ha faltado Me parece increíble la, es la discografía Que tiene personalmente Udo, sí Ofi nos ha faltado por poner También es que no, no. Nos ha faltado muchos Por poner, pero ¡Os queremos! Sí pues Esto claro. está llegando a su fin ¿Se acabó? Pues nada, eh, gracias por haber estado ahí, a todas, a todos, y la semana que viene habrá más. Y si no estáis, os vamos a buscar, como decía el otro. Y si no estáis, nos buscáis en internet, en la página de Sin Chile, que tenemos todos los programas ahí como podcast. ¡Ao el desván del Rocky Sandá! ¡Ayó! ¡Eta vez tarde!